Debate en el cual nos vamos a preguntar si todos los asesinos están locos. ¿Es asesinato una enfermedad? Hoy lo sabremos, hoy debatiremos sobre este asunto con Manuel Caroyal. Manuel, muy buenas. Buenas. ¿Y tú qué defiendes? Que no, evidentemente. Que no están locos todos. Sabe ninguno o, está loco. O ninguno está loco. La excepción es totalmente residual. ¿Por qué?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 A ver, yo ahora escuchando un poco el argumento de... Porque este de, caso es tremendo, ¿eh? El argumento, el argumento ¿no? Oh. Viendo un poco por donde ha llevado el argumento, Manuel. Bueno, te he convencido, ya lo dejamos aquí y pasamos. No, no, a no, el... yo, <risas> lleva, a, lleva a posicionarme como estación en el informar, lo que diga la rubia, pero... <risas> pero voy a ir por otro lado, porque además tú has, has hecho un... Silvia, has hecho... Sí, un... <risas> por alusiones. <risas> no os preocupéis, ahora de darle mi opinión. No, pero hay, hay un, una cuestión que has dejado caer en tu razonamiento, ¿Qué? que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 flexible, y luego se acoge y encuentra que se encauza en un determinado radicalismo ideológico, porque dice aquí es donde puedo expandir